El primer trabajo que hicimos es pasar a hacer bases de apoyo. Algunas pasaron a ser milicianas y otras directas fueron a prepararse para ser insurgentes. Cuando nos integramos tuvimos que dejar nuestra familia, nuestras casas, todo. Estando a nuestras compañeras y compañeros insurgentes, se cambió nuestra forma de vivir y Estando en la montaña, aprendimos muchas cosas. Si no sabíamos leer y escribir, hablar la castilla, nos enseñía, enseñaban a los otros compañeros. Todo lo que no aprendimos en nuestra casa, ahí aprendimos todo en la montaña. Estando como insurgenta es nuestra obligación aprender todo tipo de trabajos, Nos dan entrenamiento como manejar una arma, aprendemos a disparar cualquier tipo de armas y portar cualquier tipo de armas. También aprendimos lo político y militar y cultural. Buenas, bienvenidas y bienvenidos al vigésimo programa de Hacia el Sur en el Atlántico. La cita con el feminismo pop que se emite desde nuestra pequeña radio itinerante en Valladolid. tener mal buscando un amor que no voy a encontrar jugándome el tripo hola hola qué pasa Aquí estamos en el tercer programa de Tarde de Locos en Radio Crash Con los tres locos aquí también en la mesa los micrófonos Diego Suárez, muy buenas Diego Buenas, un día Y también por aquí Pablo Casquero, muy buenas Pablo tal, es que soy, bueno, Y también Bertillo Loco, Alberto Martínez, muy buenas Berto ¿Qué tal estamos? Bueno, pues comentamos tercer programa aquí en Radio Crash, Tarde de Locos Lo que habéis escuchado antes es una grabación, ahora empieza lo bueno, Tarde de Locos Son las 6, las 5 en Canarias Entre la gente Y contigo son las 6, las 5 en Canarias. Comienza Tarde de Locos de nuevo aquí en Radio Crash. ¿Qué tal la semana, chicos? Mal. ¿Mal? ¿Qué pasó? Hoy. Mal. ¿Hoy? Me olvidé el bocata. Diego, oh, por cierto, una cosa. No puede ser. Si, si mi espera, mama... espera, te olvidaste el bocata. Si mi mamá me está escuchando, por favor, que suele escuchar ahora al principio porque luego se aburre. Por favor, mamá, tráeme el bocata. Y ya está. Es, es, es algo importante Te olvidaste el bocata, tío O sea, es el avituallamiento casquero, por ejemplo Con los chasquis que tenía Traje esto y los chasquis casquero hoy no, rompemos tradiciones, no hay chasquis No puede ser, tío Tradición un día Es verdad, es verdad Hoy trajo regalices Hoy trajo regalices aquí para todo Un buen chasquis Bueno Bertillo, para empezar un poco por aquí, ¿qué tal la semana? Bastante bien, en general, bueno, trabajando, tirando. Aquí <risa> nos traes hoy, hoy nos traes otro grupo como todas las semanas. Eso es, tengo otro grupo aquí, tirando. ¿Y quién, quiénes son? Son Rebuilders, y bueno, es un grupo de reclita y creación, y bueno, a ver qué tal. <risa> Bueno, casquero, ¿y tú hoy qué nos traes? Porque no saliste a la calle, ¿eh? No saliste a la calle, entonces, ¿hoy qué nos traes? Nos traes algo, ¿no? Para reemplazarlo. Hoy trago algunas notillas bastante... Trago. Trago chasquis. Hoy, hoy traigo... <risa> hoy traigo unas notillas bastante interesantes. Extrambólicas. <risa> no, la verdad, unas noticias bastante interesantes tifuris. Que busqué por internet, son actuales Así que a ver si os gustan Venga, pues luego vamos con ello Yo también os traigo algo hoy ¿Qué? ¿Sí? ¿eh? ¿Tú? Algo, Yo os traigo algo hoy el, jefe, os traigo... Eh, el jefe más vago de todos... cosas, eh, Un respeto ¿eh? un respeto Las cosas que odiamos que nos sucedan en vacaciones de verano Os traigo por aquí ¿Qué? Si los oyentes odian algo del verano Por ejemplo, cosas que nos sucedan del verano Nos podéis llamar al 985-1423-45 985-1423-45 Vosotros odiáis algo del verano en general, de las vacaciones Que esté nublado Por ejemplo, hoy Está nublado Está nublado Y ayer El calor ayer. es que hace cuando se, está que que nublado sepáis, Que sepáis Y que sepáis Que se acaba la playa y en Gijón ¿eh? A partir de la semana que viene Nada ¿Y el? Sol, fuera, nada Nubes Eso es que va a haber olas, Nubes Sí, a ti te interesa eso. Bueno chicos, ¿y qué os parece si empezamos ya con lo que traje yo por aquí? Antes yo tengo una cosa ¿Cómo quedó la porra que habíamos hecho la semana pasada? Gané Es, es verdad ¿Ganaste? No Es no, verdad Era 2-2 ¿Cuánto, ¿Cuánto? ¿Cómo quedaron? 1-0 ¿Había dicho alguien 1-0? No Creo que no había dicho nadie 1-0 Ni siquiera era los era de entre los paréntesis. paréntesis que vinieron Es verdad, tampoco no, Todo el mundo había expuesto Yo buscado. recuerdo lo que puse yo Y sé que no O sea, sé que ¿Tú fallé Tú penalti No, yo puse Yo puse que iban a quedar 1-1 Y en la prórroga iban a marcar O sea, 2-1 Al Ganaba cierto, Alemania cierto. Yo marqué un 3-1 algo de eso ¿verdad? Yo un 3-2 Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí pues no gana nadie, pues así. No, no, no gana nadie. Bueno, chicos, ¿qué os parece si empezamos ya por la sección esta de cosas que odiamos que no sucedan en vacaciones de verano? ¿Qué os parece? Pues perfecto por perfecto. mí. Perfecto. Si le quieres darte es a estrenarte en el mundo de las secciones, me estreno. Bueno, pues eh, así es, amigos. Hoy os traigo cinco os traigo cinco cosas, eh, que odiamos en verano. Por ejemplo, que te pierdas maletas en un aeropuerto, ¿eh? No odiáis vosotros eso Este es uno de los riesgos que corremos al coger un avión Aunque lo más normal es que no te suceda Facturar el equipaje puede depararte una desagradable sorpresa al aterrizar Es una auténtica faena, se mire por donde se mire Pero el desastre es aún mayor si te sucede en la ida de tus maravillosas vacaciones de ensueño ¿Alguien ha pasado? A ver, ah. para eso hay que tener dinero para poder sí. <risa> <risa> Nada ah no, ah, no viajaste nunca, Alberto Yo monté dos veces el avión, ¿vale? Una de ida y una de vuelta ¿Qué? <risa> <risa> a mí no me perdieron la maleta A mí me la rompieron, que es diferente Pues nada, ya, yo también, se rompió pero La única vez la que rompillo, viajaste, eso es mala suerte Y fue en un autobús eso... Pero yo ah, bajo en autobus, viajo en autobús Ah, ¿no? vale, vale, vale Maltratan las maletas en los, en los aeropuertos, la verdad es que... Sí, las maltratan sí, sí. Sí, sí. Me Yo creo que habría que hacer una que ley es que en plan es... mal, Contra el maltrato de las maletas En vez de contra maltratan maltrato, Aníbal El maltrato contra las maletas Bueno, la siguiente es Llegar y que se nuble cosa que suele pasar cada dos o tres salidas de casa no me preguntes por qué, pero siempre acaba pasando alguna vez por ejemplo, hoy ¿Eh? casquero, no me mires con esos ojos ah, por cierto, fue no, tu cumpleaños fue, fue tu cumpleaños es verdad, es verdad felicidades, es verdad, felicidades. Es verdad, no, felicidades. de verdad <risa> de verdad ¿cuántos bueno. son ya? 17 ¿podemos confirmar que ayer no te felicité? confirmado <risa> confirmado <risa> <risa> me acabo de dar cuenta ahora. O sea, sabía que era tu cumpleaños pero no hubo tiempo para la felicitación. Es que no te vi. Yo pensaba que te iba a ver y dije ya lo hago en persona que es mejor, pero al final te felicité. Te llamé locutor. ¿Y por qué no saliste de casa ayer? O saliste pero no conmigo. yo oh, estuve muy ocupado entre Chica. recordar fondos para, para futuras compras de... <risa> <risa> y visitas a la familia y cenas Pues al final no pude salir Hoy salgo, y salgo Hoy sales, iremos a tomar unas viernes luego Bueno, la siguiente es Llegar al hotel y que no sea como las fotos Después de buscar, buscar y buscar Tienes un hotel con fotos estupendas Y a un precio increíble Una ganga en toda regla que no la puedes dejar escapar Una gran noticia, sobre todo para el bolsillo Que puede chafarse al llegar al complejo Y comprobar que es no el alojamiento Que habías visto en las fotos Probablemente hayan usado filtros de Instagram Que hace que los detalles más importantes pasen desapercibidos Como por ejemplo la piscina, que parece una bañera La habitación no se limpia desde que la televisión era blanco y negro O la ducha no se puede pisar Ni con chacras A mí me ha pasado esto, el lanzarote Que eso de que ves el, el hotel No me mires con esa cara, tío Perdón, perdón Es que me miras con una cara Como si no hubiera pasado nunca Ese soy yo <risa> Bueno, que la playa sea de piedras No, no pero es que loco, estoy tocando yo Ah, es, es con el trombón, es verdad <risa> XD <risa> No, es, es mentira es Ya mentira. lo puedes bajar, que ese eres tú Es, es verdad, este soy yo <risa> Bueno, la siguiente es que la playa sea de piedras ¿Habéis ido alguna vez a alguna playa de piedras? Sí, las acostumbro a ir, vamos Cuando las fuertes y tuberas. Yo odio las playas con piedras, te <risa> lo, lo digo nada, completamente nada, en serio. No, bueno, a mí me gusta mucho más el rollo de la arena entre los pies. Y la, que, eso que eso, la, quita, arena, la arena callos, pero no mola. Es. Pues a, a mí me gusta la arena, yo, sí, pues la arena. yo siempre, ¿arena piedra. Yo siempre que voy piedra, a la playa, piedras piedra, acabo con una arada entre el meñique y el dedo. Al lado. Exacto. Te llevas un cocodrilo hinchable para ponerte encima. Claro. Y está, y solucionado. Las playas de piedras es lo que hay, tío. Yo un cocodrilo hinchable. un Lacoste. Un crocodrilo Pues a mí las playas con piedra no me gustan No me gustan Un crocodrilo Co Croco Croco No Co Croco No Cocrodilo No Co Co Es que lo quiero decir totalmente al revés No Ya sé cómo se dice Quiero decirlo al revés Ah Croco Di No Crocolodi No Quiero poner las R's donde no son Es cocodrilo Tienes tiempo Tienes tiempo Di Loro ¿Qué? Espera otra vez. Cocodrilo, crocodilo. Ello. No se puede ir una R detrás de una L. Sí, la acabaste de decir. Mira. Mi puta idea teniste pronunciado. Ya pronuncié el programa anterior Twitter, como que no lo voy a volver a hacer, como Pro Wolfers. Claro, claro. Oye, Encarna, verdad, Encarna, Encarna. Encarna, si estás escuchando, por favor. Encarna. Muchas gracias. como dirías tú. Muchas No me maté. Y ese tampoco se mató. Es verdad, eso se es lo de mató. menos. No también me la radio todavía, así que tengo que todavía aquí, la dile, cosa. Dile. Si queréis llamar a Encarna al próximo programa, 985-1423-45 estará por aquí también. Y hablando del verano y de las cosas malas, Os traigo yo una lista de inventos para el verano que te morarán te... Inventos guay. para el verano. Sí, sí, sí, sí. Ah, Por ejemplo. Eh, colchonetas hechas para el coche. Pues estas colchonetas ¿Ah? se ponen en el asiento en los asientos de atrás del coche a lo largo y tienes una cama. Entonces puedes dormir en el coche. Parece una tontería, pero es muy útil. Co Espera, es que no entendí no Eh, te entendí? puedo enseñar una foto, pero solo a ti, al resto no Ya, porque es una eh, radio Sí, no sé, claro Pero esta radio da pila de dinero, ¿eh? Esa frase es mía Ya, ya lo sé. Vale, es que señalaste a otro <risa> Luego También hay amplificadores de pantalla para el móvil Esto es una movida que es como... Espera, amplificador de pantalla. Muy veráñego todo. Sí. Gracias <risa> Alberto. Sí, tío, sí esto está en casa Arturo. Ahí y, y, y, contra la pared el móvil y te ves una peli ahí en pantalla. De la pared. Pero no es ni... Y eso en invierno es completamente incompatible. Eso, claro. Eso en invierno no se puede hacer. Claro, bueno. claro. Ah, Pero no es, no es un proyector. Mira como Se pone el móvil y es un artilugio atroz que aumenta la pantalla, es Muy, como si un, fuese raro. un espejo. Es como si fuese un proyector. Uh, hasta lo no. Su subiremos las fotos al no al, al, al, al, al. al Facebook, es verdad, Tarde de locos crash. Tarde de locos crash en nuestro Facebook y nuestro Twitter @gigiradio. Berto, a mí me vas a perdonar, pero es que yo todavía sigo sin entender lo del coche. Vamos a ver, hombre. Mira. Como la típica conchuleta que hay para la playa. Pero, espera, que se estoy tocando otra vez y... Oh. Venga, coño. Vale, es como una conchuleta para la playa. Pero, ¿no, ¿no ves que hay...? Joder, es que me emociono. Eh... Ahora yo. Ahora tú, ya puedes ir a Venga. Pues la cocheleta, pero tiene como unos como unos bajos para meter donde irían los pies para en el coche. Entonces queda como muy bien fijada y tienes una cama, una cama completamente cama en el coche. En el coche. Pero eso si sí mides menos de unos 60, porque claro, sí porque se, se tumba del lado, lado. Básicamente. Bueno, hay gente a la que le vale. Yeah. <risa> no, no miramos, lo no, mira. Estamos diciendo, lo mismo, perdón. Uh, uh, uh. Ya van dos... Tensión patrocinada Ya van dos palabrotas Puntos ¿Qué les estoy contando? Pues, pues cuando haga el programa dice a ver dices cuántas dijo A, a ver, que un, un, una batalla, a ver quién dice más para O sea... No, no A ver quién más no porque... No, a ver si... Heredia dice más veces el teléfono que yo palabrotas, ¿vale? Vale Las 9, 8, 5, 14, 23, 45 Van cuatro 9, 8, 2, 5, 14, 5. 23, 45 Llamarnos, llamarnos si queréis poner cualquier canción es llamadnos, llamad Dije llamad llamadnos es Llamarnos está mal llamadnos. Por eso dijiste llamarlos Dije llamadnos, llamadnos. no me toques las narices ¿eh? no me las narices. Vale, tengo otro invento, otro invento. Que lo venden en el decatlón ¿Oh sí? sí ¿Y por qué haces publicidad? ¿Quién te mandó? Es una ducha portátil ¿Para coche? ¿También? No, para donde quieras Aquí lo tienen colgado de un árbol Y te duchas portátil O sea es por... Te duchas portátilmente ¿Te duchas portátilmente Es como Es una bolsa negra Como de basura Que tú le metes agua Y como es negra Se calienta Y tiene una Alcachofa Ajá. de ducha debajo Se llama alcachofa, ¿no? Se llama alcachofa sí. Y está debajo Y entonces cuando tú abres el grifo Tienes una ducha Y ya está Una berenjena de ducha ¿Qué? ¿Hm? Bueno, y también también tenemos otro elemento que es la lavadora portátil. Esta es todo portátil, chico, porque es para el verano. En el invierno estás en casa. En el verano <risa> sales de casa. Entonces es todo portátil. Vale. Entonces, esto no lo termino de entender ni yo que tengo la foto delante. Entonces, os voy a leer lo que pone y así salimos de dudas. Se llama Escruba y permite lavar la ropa donde sea. Es perfecta para excursionistas, montañeros, mochileros o aficionados a ir de camping. Esta bolsa tiene un sistema para lavar y aclarar la ropa. Es portátil y muy cómodo porque cuando se guarda, cabe en una mano. Y no te explica nada. Y no explica nada. No. Te lo dice todo sin decirte nada. Ah, un producto ah, de ah, telemierda ah, en ah, ah, ah, ah, Bueno, aquí hay una pijada que es la mesa de billar para jugar de noche. Muy veraniego también. Es muy veraniego. Y esta mesa se basa en tener luz en la mesa. Y ya está. Hakuna Matata. Ah. Vasos que se comen. Este voy a parar al error. Sí, sí, léelo, léelo. ¿Ese chico está sangrando? Loli Wer son vasos respetuosos con el medio ambiente. ¿Qué tienen de especial? Bueno, son comestibles, saben a fruta. Es como gelatina, libre de gluten y apta para veganos. Pero de, ¿Pero de qué sirve? para qué? ¿Veganos? ¿Qué, ¿Qué, es eso? ¿Qué es eso? Los que no toman nada que no sea vegetal. Vega, no Vegetal no. No, pues... Lo entonces... contrario de vegetarianos. ¿Cómo que lo contrario? Son vegetarianos llevados al extremo. Ah, no, acabas de decir los que no toman vegetal. A ver, vamos a ver. Los veganos son estas personas curiosas que no toman nada, nada, nada, nada de proteína. O sea, la toman, pero... ¿Pero cómo pueden sobrevivir sin tomar proteína Porque toman pastillones de proteína ah. Para no tomar animales uh -huh. Y no se dan cuenta de que esas proteínas, esas proteínas Son productos productos que... sintéticos que vienen de animales Obviamente. Entonces son tontos Bueno, no, no, no, no, no, no acabo de decir nada que no Ya quiero, está metiendo con nada. la gente que no tiene la culpa ¡Eh! ¡No! O sea, ya ya no quiero decir nada contra los ganos Es una forma de pensar Que yo respeto Pero no comparto Ya está Vaya, te, Bello, te, te, te libraste al final, eh, Hiberto Bien, bien, bien, te noté te bien uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, Hay otra por ahí Uy, uy, uy, A ver, a ver, a ver qué encontraste <risa> por ahí Eso es mucho invento, Esto ¿eh? es Es una herradura portátil, chicos ¿Herradura? No, no, no, no No, no, no, no perdón Esto es un váter O sea, oh, es una, no. Taza, no. una taza Es una taza de váter Que Ajá. va puesta donde se pone la bola del coche atrás <risa> Es buenísimo Es un buen invento Entonces ahí pones una taza de váter Hinchable Muy extraña Entonces te puedes sentar ahí detrás del coche Pones el coche en un sitio escondido y tal Te sientas ahí con el periódico y cagas tranquilo Y luego te vas en el coche Pero el váter sigue detrás Sí, sí, tú vas con él por ahí <risa> Pero no hay, hay que tener permiso, oberto Para llevar algo ahí en la tabla bola Eh, el... un bater no, no. Es que yo creo no que cubre. esto, es, yo creo que esto se quita cuando terminas de cagar, obviamente. Y, no lo, metes, claro, y lo metes en, en el en el maletero, claro, no encaja, no encaja, Esta canción que se la dedico en especial a Pablo Casquero Felicidades por tus 17 cumpleaños Campeón 17 cumple... Sí, lo dije bien Y también felicidades a mi mamá Que también cumplió años verdad, el mismo día que tú Y también felicidades a mi prima Que también cumplió el años el mismo día que tú Y también felicidades... No, ya no <risa> Bertillo, ¿algo más por ahí? Estoy yo Que hable otro mientras le dan dos minutos. <risa> Venga, vale. Oye, eh, ¿no estáis hartos ya de pruebas de agilidad en la playa? Sí, eh, yo sé lo que me refiero. Por ejemplo, en las playas con mucha afluencia de bañistas es algo más normal verlo, por no decir inevitable. Ver a personas que al pisar la arena se proponen pasar lo más cerca de tu toalla como prueba de agilidad y destreza y salir victorioso al ver que han pasado rozando y no tanteado un grano de arena encima. ¿Tú? Y eso lo odio, personalmente. ¿Heredia? ¿Qué? Expulsado del mundo de las secciones Sí, ¿no? No me dedico sí. a ello más No te preocupes A ver si haces tú una Que la estoy preparando uh, uh, uh. Sí oh, Ya, oh, te, ya oh, dije el último programa Llevas preparando Llevas preparando Cuatro meses mi sección Eso sesión? es Eso es, es más, ¿Eh? Tan, tan deja enorme de com Dejadme comentar ¿Eh? Tan enorme Tan enorme Que todavía no la acabo de contar La siguiente Tan enorme la cagada Va a ser tan enorme ¡Caca! Súper cagada Súper cagadísima Ojo, ojo, ojo, ojo Que el, Facebook... que el ojo del culo okay. El Facebook al fin borró las fotos De la cheerleader cazadora ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Qué no soy? Soy? Ojo, la, la, la chavalina esta Que subía fotos con todos los animales del mundo ahí Que cazaba por ahí y ah, no, sé. no estaba enterado Es que sé. había pila polémica con ella Porque, o sea Una vez más no vais a ver las fotos que les voy a poner ¿Vale, chicos? <risa> mira está medio buena Medio bueno, ¿Quién fue animal, chaval? Y chava? mira Aquí está con un león Aquí está Chiba. con Con hipopótamo Ahí está con un, con un puma Aquí está con otro león Perdona, déjame que te corrija, pero no está medio buena Aquí está con una cebra Aquí está muy cachondo también Martín Está bastante bien <risa> Pero escucha, explícame lo que pasó con esta, tía Que yo no sé que subía pasó? fotos de ella cazando todos los animales del mundo Y ¿Qué? la gente no le molaba el rollo, tío ah, Y bueno. las borraron Los animales tapaban mucha foto Y bueno <risa> nada esta no <risa> <risa> Oye, por favor, Alberto Mira si encuentras otra esta esta esta, esta, esta, esta, esta A ver, cuéntame Pues el gobierno de Finlandia Envía a las embarazadas Embrazadas Uy, a las Embarazadas, <risa> embarazadas... <risa> <risa> <risa> Embriagado es Pues envía a las embarazadas Les envía una caja De, yo que sé, debe como De supervivencia, subir, ¿eh? yo que sé sí, Un regalí <risa> Porque no sé si sabéis que en Finlandia pagan 80% De impuestos, eh el IVA es del 80% Eso, eso es, una es una exageración Eso es verdad Eso es una exageración Pues el 70% no. Por ahí anda Búscala, bueno, pues, búscalo Voy a buscarlo Voy a buscarlo Búscalo, búscalo, búscalo Pero cómo puede ser un 80% Es imposible Porque lo pagas luego todo Sí, lo claro. luego los estudios y todo eso es gratis Te puedes ir sí. donde quieras O sea, lo, paga. lo pagan Qué vao todo, todo, todo, todo Don Heredia, puedes ir a estudiar La carrera de piloto, de piloto. A Islandia A, Island, a Islandia Dijimos Finlandia. Finlandia Finlandia Eso, ¿qué dije yo? Finlandia Islandia, dije uh, Dije Finlandia La heladería ¿Esa no es la del helado de Favada? ¿La, de, la heladería esa? Sí, sí, sí. Muy Exacto. rico los helados ahí. ¿De Favada? Muy ¿no? licos. Muy sí, licos los sí. helados. Sí, sí. Chiquismos. Pero a mí me gustan más los de una heladería que no voy a decir. Porque no se hacer publicidad. Porque no puedes hacer publicidad. ¡Rama! <risa> no puedes hacer publicidad. <risa> ¿Por no puedes hacer publicidad? <risa> Porque son cántabros. No, no, no, no. Sí, a me cae muy bien todo. Pero sí que hay algunos más rata que otros, ¿eh? Poniendo lado Sí, sí, sí, sí. Oh, qué es del 28% Es que me claro. es, es Noruega la que tiene pila luego Pues, pues, también, pues, que no pues del 80. 80 Del 80 al, al, 20, al 28, 28 Me cago pues, la mano Bueno, luego os quejáis del 21 Bueno, también es verdad que pagamos un 21 y no tenemos nada Así que... Pues eso <risa> Esta sociedad española ¿eh? ¿Cómo está? Con el 21% y, y nosotros pagándonos estudios Esta música musicando, es como muy épica Es muy épica Es Angry Birds épica lo, lo, lo, lo, lo. Mira, en Noruega es del a 50% ver. Bueno, pero el, el, IVA. 80. el IVA El IVA El IVA, ¿y el IBI? ¿Y el IBI? Mira a ver el TAE <risa> El IRPF Yo es lo que escucho en el telediario, tío El PIB, el PIB, no. ¿El PIB nacional el ¿Cuánto PIB. anda ahí el barril de petróleo? Eh, bueno, a ver, a ver Mira a ver el IBI 35 A lo que vamos, venga, va Que eh, viene una caja así rollo como la del Ikea que te trae Espera, pero ¿Es a dónde? ¿De qué estamos hablando ahora? Proceso, de la caja que les dan a las embarazadas en Finlandia vale. Cuando van a tener un hijo cuando van a tener Les un... llega una cajota eh, bien grandota Como las de Ikea Y viene Vienen, vienen para empezar Dos abrigos de estos que te cubren el cuerpo entero Manos, piernas, todo sí, en La uso. batamanta en plan... No, tío, los míticos que se ven frío? En vídeos virales de niños De por ahí pues... arriba <risa> dos pares de, de zapatucos de estos de así también polares y con cacetines les de, les viene también pila ropa interior un montón de camisetas y, y la caja para la caja la caja uh. pero full, la, pero espera. Equipo, la caja. pero eso para sí y eso te lo dan porque te quedas embarazada y vas a dar a luz si sí. vas, ¿Sí? <risa> vas a tener un hijito te patrocinan claro <risa> sabéis que... que hay un lc 10 más que tiene patrocinio ¿Quién? Borja. Borja Espera, Díaz Valle. Pero explica qué, qué es LC10, ¿Perdón? porque LC10, la gente no sabe lo que es LC10. LC10 es una agrupación de bodyboarders oh, profesionales. Oh, Por favor, explica lo oh, que significa las siglas LC10. Correcto. Los corcheros de la 10, Muy creada bien. cuando teníamos 10 años. Todo lo que dijo de profesionales, ya no somos profesionales con ese nombre. Ah. O sea, fue una historia que nosotros éramos un grupito que hacíamos bodyboard ¿no? ¿Puedes omitir esta parte? Sí. Que más da que lo sepa la gente Que es algo que Deco no quiere que se diga Dilo adelante, yo te dejo si Eso es. Y entonces eh, Pues decidimos Ponerle un nombre Y estuvimos buscando y buscando Y buscando y a esas edades tempranas A esas edades tempranas Hace un año el año pasado Hace dos años año He dicho Dos años dos. Un año ¿Por qué me haces señas, Alberto? <risa> porque son dos años. Bueno, vale, pues dos sea, años. No. Hace dos años decidimos ponerle el nombre de los corcheros de la 10 porque nos pasábamos mucho tiempo en la escalera 10. Entonces, los corcheros de la 10, siglas, LC10. Y por eso somos los LC10. Íbamos a ser 11, pero... Íbamos a ser LC11, es verdad. Pero es que ah, algo la, pasaba. La, no, porque... La que éramos ciegos. Que éramos un grupo de ciegos. Es verdad, porque... <risa> los de la 11. Entonces <risa> fuimos los de la 10. Ajá. No bueno, no explícalo no sé de Borja ya Ah, sí, que va a estar patrocinado Por la marca de ropa Fortue Es bastante guapa la ropa ¿Y eso? <risa> <risa> Yo sigo diciendo que esta canción me recuerda al coche fantástico, el estribillo, es tío Es que algo de eso, no es estribillo, el bajo Tiene los continuo. bajos, los bajos sí, tiene un bajo continuo. continuo Un bajo Sí, pero es que es como el del coche fantástico Sí No sé Te acabo de decir que sí Sí Así no. que sigo diciendo que sí Ajá, ajá. Ajá. Mira, ajá Mira, mira, mira, mira, mira, mira Ahí te voy a decir las 10 famosas que se quedaron viudas jóvenes Miley Cyrus. O sea, 10 ¡Ah! La viuda de John Lennon A los 47 ¡Pum! años Yoko Osi oh, sí. Raquel Sánchez Silva Se quedó viuda De Mario Biondo Nadie sabe quién es Bueno, yo no sé quién es Michele. Lea Michele yo te fue pero a mí en es más... Lea Michele, pero a las chicas igual les interesas vale, vale. no. Lea Michele Casquero vamos, vamos, vamos a brindar Cory Moncey Después Cornet Love, aquí sale una foto preciosa Y es la mujer De Kurt Cobain Isabel Pantoja. <risa> ¡Eh, eh, eh, eh! Isabel pa ¿Alguien vio ayer, ¿Alguien vio ayer? ¿Alguien vio ayer? La, vi. la vida de Kiko? Oh, amo, yo la vi, yo la vi, yo la vi, yo la vi. Y te bailo por, por ahí, ahí. Sí. con sus amigas de Madrid. <risa> yo la vi, te juro, y me meaba. Ese chaval tiene un don para cantar. Me ¿eh? meaba, me meaba, de verdad, de verdad. Te lo la, juro. La, ¿eh? la, la, las caras de la gente cuando estaba cantando... Bueno, no podéis ver, bro. No <risa> ya está, tío, deja broma allá. No, podría, no podríamos conseguir el audio. ¿De qué? ¿De, la, ¿De el concierto de lo de ayer? No lo sé. Es que, eh, a ver, igual igual sí, igual sí. Igual vamos a intentar buscarlo. Vamos a intentarlo. Es que a mí me gustó el programa. O sea, no me gustó. Perdón, no me gustó el programa. No me gustó el programa. ¿Por qué? Sí. No me gustó el programa porque pensé que iba a ser el documental, pero, ala, pum, al play y que iba a ser documental de su hora y media. Pero es que era en plan... Sálvame de luz Claro, claro sí, sí, sí. Entonces eso fue lo que a mí me, me, me, me detuvo un poquito Pero bueno, en realidad bueno, a mí me moló Porque en el estudio de grabación Se ve claramente que se hace magia Y luego llegó a las dos o así de la, de, la, de, la, de la mañana Cuando estaba a punto de acabar el programa Llegó un discográfico y le puso a parir Y eso fue lo que más gracia me hizo de todo el programa <risa> Me encanta esta música. en tu vida, <risa> esto me recuerda a esas noches de sábado en verano en discoteca Otto. <risa> Algo parecido era lo de Badu. Que habían anunciado en la vida de Kiko. Pero no son pilas recuerdos A mí me recuerda mucho Yo sí. no sé ni qué canción es esto no, no, sí, yo Así no soy que... yo, tío Pero yo no sé qué canción es Digo que es el rollo de, de, de eso Es el rollo de muchos sitios ¿no? Sí, o el Oasis El Oasis, cual, de cualquier el, discoteca El cabaret a partir de las 8 y media de la mañana No, el cabaret a partir de las 8 y media de la tarde Dejémoslo ahí sí. y, Pero después me ponen ahí no, es que el, cabare, pome... el cabaret no es de nuestra infancia, tío ya Pero ponme propuesta indecente Porque es la música mítica y cuando no, se acabaría no, no. a partir de las 2 de la mañana... No, no, no, no, no, no, no, no. Ahora vamos a ir con un tema de Osiris de 1999. No, tío. Gracias, Heredia, es que... ¿Por qué, tío? Hola. Soy Romeo. <risa> me llaman Romeo. Ah, Ay, es un placer. Romeo. Conocerla. Conocerla. Conocerla. Que bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo otra vez o alguna vez no, Igual hay karaoke, nice igual hay karaoke nice No, no hay karaoke, te te si hay pelina, pelina, no, hoy no hay karaoke Si te invito una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y si la regles que es posible que tengamos karaoke, gente Hay este tema para karaoke No, me toqué las narices Luego más tarde Vamos eh. a demacrar nuestra sí, vida gente Bueno, ahora vamos a ir con un tema de Oshiras Un grupo cubano eh, Del disco A lo Cubano Y vamos a ir con el tema A lo Cubano De 1999 Del álbum A lo Cubano de Chewam, ¿dónde están los de la nueva generación? Son y mira, ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica, mística, psichica, la rumba ha comenzado con hangar, fraco pro, el negro de hijo del guá, candelá, escucha como suena, no hay más na, sonido fuerte, ardiente y pegajoso, sinceroso de destrozo, mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos, con mi conexión, controlando bien mi lengua, pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Alimentado. torro mulata cuas fin mi como un imperio voy a construir te dejo mi tema como bien blema se fin diciendo dice el mundo para la batalla tu orienta hacia a la batalla mi gente y tu me jaque te desmaya ay ay, ay. y Vertillo Vertillo loco Vertillo loco Vertillo loco, Bertillo, sí, Bertillo, loco. Hombre, ¿Y esta hombre? canción de dónde la sacaste? La saqué un día en casa tío Bueno, en realidad me la dijo Oh, me acabo de reventar Me la dijo Diego Riera Esta es Kilo Esta es muy, muy, muy Pepino del grupo Shiras y mola demasiado Si sí te reventaste se ¿no? se la mano. Se acaba de reventar sí, la mano sí. al mover la silla Muy Entonces, loco, tío ¿Quién te manda, tío? sola sola lo no tiene vuelto no flow entro mi clan y voz como Jackie Chan en que es lo que dan mil cuento mil promesas que enganchan yo sí si, yo vi lo que te digo pipo el tipnerito es el gobierno quien lo roba Chico, habla tú, tú habla como si yo te fuera quien no mi, habla mi, tú habla política cochina vemos pero porque tu esperas y despiertas es buena verdad así que pueda, pelea por la cena verdadera mentira no tirado pasa lo pisado Nos recuerda un montón, o sea, nos da como una sensación pila de buen rollo este tema. Sí, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Muchísimo. En plan verano, en la playa, última Pla hora. ¿Playa de piedras? No, playa de piedras no. <risa> Pero muy, tío, de amigos, sí, de unidad, sí, taza sí, de tira. váter hinchable. Sí, taza de váter en el maletero del coche y... Sí. Cocodrilo, crocodilo Crocodrilo Cro -cro -cro Tío, no, no sabéis de Dejarlo Me encanta Cuba y me encanta todo, tío Me, me encanta jazz, Cuba tío. Me encanta Cuba ¿Queréis que os hable un poco cubano? Me hablo un poco cubano gallego de Gallego, tío. gallego Un ¿no? te traigo una botella ven, te... Gallego, gallego, por favor Gallego, no, ahora no estoy en gallego Ahora estoy en cubano Porque no. estoy escuchando es esto Es que, Alberto cubano, cubano, cubano, Es que te sale mal Habano, mano Hablo, gallego. Hablo, gallego. Hazlo gallego hazlo. Me tengo que concentrar. Vamos le, a ver, le tenemos un chico, chico, le, le, tenemos que, le tenemos que dar una botella de Ginebra para que hablen gallego. Oyente. <risa> bueno, eh, vamos a ver, oyente. <risa> Creo, eh, tenemos aquí un karaoke. Bertillo so, se ha salido con la suya y van a cantar un karaoke tenemos muy bonito. Un karaoke muy bonito. Muy bonito, muy bonito, muy bonito chico. <risa> Eh, no la sé la... qué me está diciendo el técnico, espera un segundo. Así que te saliste con la tuya, ¿eh? ¿Cómo que ya? A ver, ya lo tenemos Así que hay que hacer la del otro día de una, dos y tres Palomita Blanca Es y empezar el karaoke A ah, madre que te parió A ver, ¿eh? ¿Lo tienes preparado? Lo no tengo, una, 2 Y... Hola 3 Mierda, no, no, no, tío Es que me imaginé que él después del dos Una Ponlo otra vez al cero. Una, dos, 3 Por favor, que alguien se lo lleve. <risa> Llevarnos de aquí, por favor. Quizá no fuera la conciencia en canterarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu, en tu pecho. pecho. <risa> y después me despierte. Todo sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esta sonrisa traviesa que vive conmigo, Weah. Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos uh, Así que no, no me dejes caer Sabes que esto en tus manos. Te envío poesas, te envío letra. <risa> te envío canciones de 440. Te envío las fotos de Nando Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente, presente que mi, mi corazón, corazón está colgando en tus manos. Cuidado Cuidado Marta Mi ah, no, corazón no. está colgando en tus manos <risa> Marta, te quiero Marta, yo te digo, eso lo dice luego, que Te voy a dar la esperanza De hablar contigo Ya verás como sale, ya Marta, Marta. No importa que dice el destino Ya verás como sale luego, idiota Conmigo Marta, te quiero Y <risa> me Ya está prohibido. Cada vez que estoy con ganas. Mas y que no me dejes caer. Porque Torres ¿sabes que estoy, estoy... colgando colgándote malo. Te envío poemas de mi pollo y letra. Te envío canciones de 4:40 Te envío las fotos cenando Marbella <risa> Ya verás, Cuando idiota Tuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y que me tengas presente Que mi corazón, corazón está colgando en tus manos Cu <risa> Cuidado, mira, gilipollas <risa> Cuidado, Marta, yo te <risa> metí <risa> en, en, en tus manos ¡Pete! Y tú otra vez. No importa que diga el destino, quédate conmigo. Mm. Lo que quiero, todo de ti, tus labios, tu cariño, los bebidos. ¡Ay! Él, él. ¿Tenía razón o no tenía razón, hijoputa? ¿Qué? Con ¿Eh? eso Vaya pedazo de taco Segunda Culminante Te envío canciones de 440 Mira cómo está escrito 4 Cuando estuvimos por Venezuela, Venezuela si me recuerdes y tengas presente Que mi corazón <risa> está colgando en tus manos Cubano, cuidado, mucho cuidado Cubano, cuidado. que mi corazón está, está colgando en tu manos. manos Que mi corazón está colgando en tu manos Que mi corazón está colgando en tus manos okay, tu mano. Oh my god What the fuck is this shit, <laughs> no es oh, ninguna, no es yeah. ninguna Es la mejor canción Hey, hey, hey Turn up, yeah I've been really trying Alberto, Alberto, Alberto. ¿Qué te parece si ponemos otra sección de jazz? Let's go y después la que tú me digas. Es que me perdí. Dos canciones, dos canciones de jazz. Seguidas ahora. Pero esto no le va a entrar por los ojetes a la gente. Pues hago lo que tú me digas. Pues mira, no, no, no, poner... como responsable de la música tú, tú te habías dedicado a la responsabilidad de la música Así que si el programa cae por la música Es por tu culpa Es que tío, yo me da pila No sé qué decirte de cual que pongas Pero te voy a decir Que pongas Vas a poner tú solito Te lo deletreo Para ti, para todos M A N H A Magna Espacio Espacio <risa> Espacio No hace falta De De carnaval Magna de carnaval No, no, esta no me gusta Quiero que pongas aquí, yo digo Porque soy el responsable de música ¿Es esta, Magna de carnaval? No ¿Cómo que no? Porque es que esta no es con trombón Entonces quítalo ahora mismo Que ah. si no la gente ya no se lo espera lo que es Vale, vale, vale Entonces vale. me pones manna de carnaval, trombón te voy a decir de quién es por si te lías. Venga, tío. Por Uy, favor. Se ¿en, serio? en serio. En serio. El... En... quoi 105 FM Bueno, y llegados a este punto de programa, ya son las 7 las 6 en Canarias que dirá la gente, solo se escuchan en no, pues nos podéis escuchar también a través de internet a través de TuneIn Radio o también por Google, buscáis Radio Crash y nos podéis escuchar Estás en la 105 FM de Gijón Estás en Radio Crash y esto es tarde de locos Alberto Martínez, llegamos con tu sección Muy buenas, Eso Alberto, es. otra aquí vez estamos un jueves más con la sección de grupos de Gijón En esta sección os voy a traer cada jueves un grupo nuevo eh, Grupos jóvenes, recién creados, no tan recién creados Con más experiencia, menos experiencia De aquí de Gijón Correcto, correcto. aquí nos traes hoy Hoy traigo a que lo digan ellos, que antes me equivoqué ¿Puedes repetirlo? The reminders. Lo voy a repetir yo. Reminders, que antes no sé qué dije, pero no era el nombre. Rewinders. Dije de Rewinders, Re es, Re es Re que Re -re -re -re Re Reminders, quedan los con su nombre. Reminders, Reminders, eh, bueno, del que pertenece nuestro locutor Pablo García. Eso es. Entonces, si os queréis presentar... Pues <ríe> eh. pues bueno, pues estamos aquí, eh, Sara... ¿Qué pasa? Eh, Casquero aquí, pues, trabajando di, en la radio Di los, di los instrumentos eh, Yo soy Sara Fernández, la bajista También toca la viola sí, hoy, hoy os voy a tocar la viola, vamos a hacer una versión acústica muy guapa Tenemos aquí a Casquero A las buenas, a mí conocéis, ya Ya, ya lo conocéis, tenemos aquí, tenemos aquí <risa> a <Laura, risa> Guitarrista, guitarrista Anda luego Sí, yo soy la cantante y Santi, que soy el guitarrista solista Soy solista, que hoy os voy a acompañar aquí con, con la caja Y hay un componente más, oh, Y bueno, junto. y tenemos a Klaus, que está es un batería, enfermo, pero que está hoy no se, no se pudo presentar. <risa> es, el, el es el batería. El baterista, el batería. vale. Guay. Entonces, así un poco para empezar, si os queréis presentar así, cuando... podéis dejar de tocar? Pues... Sí, bueno, casquero, por pues, favor. todo comenzó en, ¿En, el en el instituto, en Calderón, en, en septiembre. ¿Sí? Hicimos un pequeño grupo, Laura y ya estábamos en un, en un grupo... Uh -huh. Y bueno, y nos fuimos por, bueno, ah. por motivos musicales, no nos convencía mucho la movida y queríamos formar nosotros un grupo y bueno, y decidimos había, hablar con había pila buen rollo y, y, buen rollo, y, bueno. y decidimos pues, montar un grupo con gente conocida y gente que sabíamos pues, que, que bueno, que podíamos tenerla en cuenta para formar un grupo y que podía salir guay. Pero explica, tú eras la guitarrista antes. Yo era la guitarrista, qué, pero por motivos... ¿Qué pasó? Por, motivo... ¿Qué pasó? ¿Por, ¿Por qué tuve que ser yo el guitarrista, pasó? que fui por el último que, que entré en el grupo? Por motivos... Eh... <ríe> privados académicos que no le, privados no le no, le, no le a, los, a los oyentes de Radio Grass. Laura, bueno, pa bueno, Laura bueno, Palacio bueno, bueno. suspendió unas asignaturas y los, sus padres <risa> no, no, le, le dejaron, no, no, le, dejaron no. le dejaron, o sea, no dejaron tocar la guitarra en el grupo ni en casa entonces, que dijeron, pues yo como el plan B, como nuestra Deje, sintonía. Bueno, hay, hay que decir que de hecho empezamos tres guitarras. Eh. No teníamos bajo muy motivados nosotros empezamos con tres guitarras hay que decir que sonaba bien pero a ver sí. un bajo es indispensable pero una cosa es un grupo de... que de rollo tocáis pues es un rollo grunge indie rock es que hay muchos estilos musicales hacemos, mezclados sí, ¿Sí? Tenemos... Eh, tocamos canciones tocamos. Pues, pero por ejemplo hacemos... eh, eh, algunas canciones que tocamos las llevamos un poco a nuestro rollo las versionamos nosotros, sí. un poco y lo llevamos a nuestro campo que es más el indie rock un así. poco de grunge un poco sí. de punk Así. Oh. No, pues eso, punk? tres punk guitarras punk no es lo mismo tener un grupo de punk que tener un grupo de guitarras No, el tema el es que man. el grupo es como que todavía no tiene forma, o sea, por así decirlo Está Estamos ¿no? todavía estamos formando, estamos, experimentando sí, a ver qué puede ir no. De momento no ha habido conciertos, nada, ¿no? Bueno, estamos teníamos buscando. un concierto planeado, pero por motivos del local no pudimos hacerlo ¿Motivos? Porque los vecinos decían que no se podía meter ruido a las ocho de la tarde Todos cuando cambios, es eh. legal Pero Correcto. bueno, son temas es que... Es que es muy legal, legal. Es legal. Es, es más, Yo he venido, a yo he venido aquí a hablar de mi libro es, En una radio libre Es verdad, voy a aprovechar que estáis aquí Este grupo que ha tenido este problema Para denunciarlo abiertamente Y que yo también soy músico Me parece fatal lo mal que se trata Los músicos ahora, porque los músicos Es una profesión como otra cualquiera y debería tratárseles igual que a los demás. El problema ahora más que nada es toda la chapa y toda la presión que le están mintiendo a los locales musicales con impuestos y Eso es. y demás y, certificados y, musicales. Y sí, claro, un local, un local que con toda la buena fe del mundo llega y dice, "Pues yo quiero tener aquí y ambiente, sacar adelante a grupos gijoneses y tener un ambiente guay." Un ambiente. Pero si le ponen 20.000 escalones, que pasar? Más que nada pues, no es no es por los grupos, es más más por el local, más por no por la música, sino por la cultura en general, no se da pie aquí. Eso es, Yo ejemplo. creo que es un buen momento para hacer un llamamiento a aquellos locales que, que hacen conciertos de grupos que están empezando, que el, que son geniales, que les prestamos nuestro apoyo y tal y que es es una buena oportunidad porque hay mucho talento y hay que descubrirlo. Sí. Hay muchísimos. De alguna talento. manera es. que hay, hay, hay muchos gemantes en bruto y que no puede llegar a nada porque no tienen la forma de. Ir. Pues ese es eso. Estoy Uy. hablando de la Y... Que también, que, también, que también. <risa> también, también Otro problema es, por ejemplo, el dinero Hay muchos problemas de dinero, ¿no? El problema es que ahora, eso. por tocar no cobran te dinero nada. Tenemos eso. que pagar nosotros mismos por tocar eso Es un es. poco abuso, abuso. Y, eso de, ¿Y eso de tener que sacarse sí. permiso para atraso. tocar para tocar en la calle? Bueno, eso... Pues precisamente a mí por tocar en la calle Ya me multaron más de una vez Entonces La verdad es que no Indecente, ¿no? nada la verdad... Es que ¿no? Por ejemplo, tengo el caso de unos amigos que les llamaron para tocar en una boda En un club privado de golf O sea, imaginaros qué boda sería Y claro, ellos iban a pedir 300 euros por tocar dos horas Un grupo de cinco personas que está, ¿Está muy bien en una boda? Está dos Fue horas, tremendo. 300 euros, no es nada está caro Está genial porque yo cobro muchísimo menos por tocar en bodas Desde aquí lo digo, ¿eh? está muy muy bien Pues 300 euros, y es un precio bajo para 5 componentes Pues sí, la verdad es que sí Bueno, pues llamaron o sea, les llamó el, el de la boda Y les dijo que no Que él tenía pensado pagarles 50 euros entre todos ¿50 euros? ¿Qué haces con 50 euros? Ir a un bar Una una, sábados, pesicola, una, pesicola, una pesicola Una pesicola en un bar Porque, ojo, y... son 50 euros para 5 Ya, ya, nada, 10 pavos, nada 10 pavos, por estar allí dos horas Ambientándole la fiesta Lo de los Pero músicos está muy, relación, ¿eh? está muy mal sí, Está muy Pero... mal Pero no por música, sino ya en general la cultura, sea pintura, sea sí, sí, sí, sí, el sí, arte. El cine, todo, todo todo. En todo. este país no se da pie, no se da oportunidad a la cultura Pero y bueno, es una pena por todo toda la clase que hay, toda... hay Hay buenos músicos, la verdad es que en el Gijón están saliendo bastantes en locales pequeños como no son No salen, ¿no? Siempre hubo y nunca se dio Y nunca se no, nunca se dio pie, nunca se dio oportunidad. Ah, claro, a salir al buen mercado, hay grupos que tienen A ver, bueno, les, mundo... les cogieron alguna discográfica a ver, el mundo de la buena. música, se... es muy muy complicado, hay que Por ejemplo, es muy complicado, aquí, pero aún así. Aquí en España qué festivales súper súper potentes de música tenemos? ¿En España? ¿En España? Nada, el BBK, el, BBK? ¿El, Fib? ¿El FIB, el Prestoso Fest nah. O sea, los, nah, dos, no, no, no. los dos primeros que dijiste, eh, se acabó sí, la que sí. bueno, a ver, Españoles a propios Españoles El Restricción propios. Fest tampoco está tan mal es que Y luego no... es, bueno también está el de, el, el de los Monegros, creo que también hay uno, ¿no? Pero bueno, es más electrónica, tengo entendido Sí. No tengo, es que no tengo ni idea o sea, Sí, a ver, festivales Pero hay festivales... en España Debería cosas? hacerse aquí en Gijón Algún tipo de eso Y hay que decir Que estos grupos Como nosotros De chavales Lo único que Lo último lo que pensamos Es en cobrar Nosotros Minero. queremos Tocar, tocar? Nos, ponen, nos ponen un escenario En el muro Y la gente va a vernos nosotros conocido, no, sí. no cobramos nada es, Sería una idea estupenda Para ambientar Gijón pues sí. Pues sí. Y es una idea que desde aquí, que si alguien nos está escuchando Y alguien tiene contactos y tal bueno, sí, Sería una idea es, buenísima no, Está en el, bueno, es, el abierto ¿no? Hasta el amanecer sigue en pie Tengo yo a los amigos míos de, de Hikia Sax Band Que van a empezar a tocar en la calle Y se tienen que llenar de papeles para poder llegar sí, sí, sí, algún día problema. A el tocar en la calle Para simplemente amenizar Porque no no son El, el, el rumano que toca el acordeón ese Sinceramente molesta Sin embargo ellos... Eh, bueno, hay que decir que esa gente tiene mucho mérito, eh. Esa gente tiene, ¿Tiene mérito. Mérito. Obvi obviamente, mérito, obviamente, Muchísimo, obviamente muchos esfuerzos, esos sí, esos pero van, problema, pero vamos a ver, vamos a ver, esos van a lo que van. Esos van, a, esos sí que van a por dinero. Tú no vas a por El problema dinero. no es que sean rumanos, sean ecuestrianos, sea raza, cualquier cosa. El problema es que yo he visto cantidad de músicos que tocan en la calle, que están cobrando, que tienen su parcela y los ves que en realidad no tocan ellos. Bueno, tienen, bueno de esos hay millones. Tienen un millones. altavoz y realmente están ocupando la plaza que... y, pero la pena es que esa gente pertenece a mafias, hay muchas cosas detrás, yo no son ellos los sí. que se cogen un violín sí, sí. y se ponen a tocar, hay mucha gente detrás que por cada 50 céntimos ellos se llevan 5 y la mafia lo que sea 45 céntimos, sí, es, que es una vergüenza que lo hace por, por propia voluntad y por por poder alimentarse, por poder tener no, una claro, vida claro, claro. pero sinceramente sí, sí, sí, sí. yo veo algunos músicos que merecen mucho la pena por la calle sí. y Bueno, no, desafortun menos, Desafortunadamente eh, ¿eh? Ahora mucho menos por el abuso de la policía Y bueno, y de las multas uh -huh. y todo harán... Bueno, bueno vamos a salir Nos estábamos yendo un poco pues saliendo, con cerros ya, de Uveda Vamos a ir ya Sin más dilación A que nos toquéis algún acústico Así que vais sí. a tocar Pues primero vamos a tocar un tema que es nuestro Que bueno, que ya tiene así un tiempo Y nada Lo pasamos a acústico hace nada Porque en realidad será bueno pues Con su batería, su solo y demás, pero bueno, para adaptarlo aquí, pues, decimos... ¿El question. tema es? ¿Se llama? Ah, eh... One Time Runs Out. De Reminders. Venga, cuando queráis. cha <tose> cha ¿Qué? vuestro es nuestro, es nuestro. ahí lo tenemos bueno seguimos un poco con la entrevista bueno si te quieres poner los cascos para escuchar un poco cómo va y tal te invito a ello ahí está bueno siguiendo un poco con la entrevista ¿eh, tenéis planes de futuro de grabar alguna maqueta o algo pues está claro. o sea, somos eh, cinco personas que nos encantaría llegar a por lo menos a grabar y Dar conciertos, o sea que no te digo llegar a un gran nivel porque Ajá. bueno eso es muy difícil, pero por lo menos dedicarnos durante un tiempo a esto porque nos gusta mucho a conocer, sí. a sí. Sí. Está claro que el, lo que necesitamos ahora es dar conciertos, dar conciertos tocar, que la gente nos escuche, que opine, ¿Ves? que nos dé opinión para mejorar cosas, lo que sea tocar, Roda, tocar el grupo En directo y luego eso a partir es. de ahí ya pues que la, si alguien nos ve y le interesa pues ya a partir de ahí, ¿por qué no? Arriba, no hay que, no hay que pensar hay... en pequeño, que eso es, eso es, rodar el grupo y, y para adelante. Bueno, otra pregunta sí ya para finalizar, en qué dónde ensayáis. Bueno, pues en lo único que nos puedo ofrecer fijo ahora sí que podemos llegar todos a ellos los locales de Roces. Eso es, es una pregunta y ya estoy se la voy a preguntar a todos los a grupos. Agradecer. Y quería que me dijiséis vuestra opinión sobre los locales de Roces. Está genial para grupos si que queremos empezar eh, hay amplis, hay batería hay equipo de sonido el problema, el problema de todo es que el local los locales eh, los instrumentos y los amplificadores ya tienen muchísimos años deben tener por lo menos 20 años y el estado no, no nosotros entendemos entendemos no, que no haya dinero para inventir para invertir en ese tema claro. los músicos Pero también hay que pensar nosotros, hay grupos que destrozan esos locales sí, y no no, podría ser, no no no podría debe ser así, porque hay gente que le de verdad le interesa ir a ensayar y, y bueno que esos locales estén en buen estado sin, sin pagar una fortuna, que la verdad es que es bastante económico para lo que es, es te ofrece unas buenas instalaciones con sí. tus micrófonos, eh, batería y está perfectamente. Yo Yo estoy no vamos. podemos quejarnos, si no, son para nada. 12 euros dos horas que se aprovechan bien, si te pones a tocar pues, dos horas da muchísimo, Exacto. muchísimo sí. para mi, para mirar los temas varias veces y repasar y tal, si se aprovecha el tiempo, es una batería que está bien, los amplios están muy bien, a ver, es lo, es que no hay más, es, que, es lo que hay pero está bien, nosotros lo aprovechamos y hemos ido muchísimas veces, muchísimos fines de semana y lo hemos aprovechado bien. Y los grandes grupos, grandes grupos como District 38 o Psicorrubias, ha empezado allí sí. en, en Roces a, a ensayar sí. y mira, ahí están. Y en realidad, grupos pequeños como el nuestro, como eso es cuando empezaron, no podemos pedir más porque es, verdad, es muy cierto. difícil conseguir el material porque es caro y que se nos dé esa oportunidad y por tan poco dinero. Y uh -huh. en ese tiempo, pues Poder usarlo y además a nuestro beneficio, pues está genial, de verdad. Lo que tenemos claro es que empezamos con humildad. Empezamos de cero y a partir de ahí pues a trabajar y a subir. Pero hay que empezar de cero y con humildad. No podemos empezar exigiendo grandes cosas porque no en realidad es que no somos nadie. Hay que ir poco a poco. Bueno, pues ya para acabar vamos con vuestro segundo tema en acústico que vais a tocar. <risa> es una cover de un grupo que es una gran influencia por nosotros, que es Green Day. Y es una cover de la canción Burry Dance que vamos a meter viola porque se la toca en el conservatorio y bueno pues aprovechamos y bueno, esperemos que pues Bueno, os guste. pues entonces tenemos Urries de Green Day fit de Reminder. Sí, Pepe, Alberto. One <risa> <risa> Sentida sí. Bueno, chico, ahora empieza. que me estabais viendo, me estabais viendo. Ya estás sonando, another turn and round the forest the road. Dying rather brother's direction where to go. So make the best of this and on us why. It's not a question, but a lesson learning time. It's something unprotectable, but in the end it's right. I hope you have a time of your life. So take the photograph and it's different your mind. Hanging on a chivalry. just a memory Some days came on trial And all that it's worth It was worth overwhelming Life. It's something unprotectable, but in the end it's right I hope to have a time of your life Bravísimo de Reminders Aquí con el fit de Green Day de... Y Rule ¿eh? Bueno, no sé De una de esas De, de Green Day perfecto, no, perfecto, Bravisísimo, perfecto, bravisísimo. Sí señor, sí señor. Con este tema De Reminders Nos despedimos ya de ellos Os espero lo mejor Os esperamos lo mejor desde aquí, desde Radio Crash Muchas gracias a vosotros gracias. Muchísimas no, no, no, gracias por venir Muchísimas gracias por es que tú te quedas ahora, eh? Tú te quedas Tienes ahora. Tiene una sección ahora de ¿eh, Casquero. Muchísimas gracias por ah. haber venido a vernos. Un placer. <risa> Un placer haber estado aquí. Y bueno, hasta otra. Un los, Perfecto. Nos quedamos aquí en Radio Crash, en la 105 FM de Gijón, con este Kudry Dance, esta vez la de verdad, de Green Day. Green Day and the Right. <risa> I hope you have the time of your life. predictable but in the end it's right i hope you at the time of your life It's something unpredictable but in the end it's right i hope you at the time of your life que el tiempo atrás curra. El ambiente la pone ardiente, se y en el oído me susurra. Aún si me engatusa, la más máscara copina con la blusa. Me en mi mente como un incruza, yo que lo haga y no se reduza. Venme más, más, yo llevo en la lava si tú te vas. Y quizás me digas que quieres más, más, yo quiero saber lo que tú da Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras, cuando me tocas yo comienzo a temblar eso tuyo es como mi medicina, llévame al cielo a volar Si tú no te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar vado dentro mi atrapa ah. se me sobre la adrenalina cuando escucho Radio Crash, como esto de la gonoloto. <risa> que eso te lo sabes tú, casquero. El que, ah, recién llegado de la lonja aquí llega Bob Esponja. Y gira la ruleta, la ruleta no está quieta. Y gira el ruletón que me mola un montón. Beto Casquero Oye, me gustó mucho el grupo, ¿eh? Me gustó mucho Sonamos bastante bien Así, como no, que no quiero la cosa claro, claro. No, no, no, no, no La no, verdad no. es que no me lo esperaba La verdad es que no, A mí me gustó mucho también, ¿no? Muy bien, bien. Estuvo, Arán, estuvo guay estuvo A pesar bien. de que Casi ninguno hiciese su papel De verdad Pero bueno, sí, <risa> Que ya, si no, la verdad. cantante era guitarrista Que si Santi era... Okay, no. <risa> y Santi, acá, Santi tocaba que... la caja Yo tocaba la guitarra Y Laura Palacio Cantaba Creo que es una actriz muy Muy bien, muy bien Sí señor, bueno y Le mando esto, un saludo A A Lidia Fernández Friera oh, Que es mi fan Al parecer Me dijeron antes oh, oh, Un saludo Salud. Ya Salud. fijo que dejo de escuchar ya. Un saludo de este Aquí de Radio Gras Desde Radio Gras Desde la 105 FM <risa> Puedes aquí? llamarnos al 985 1423 45. 45 Te ha tocado la Mini moto <risa> <risa> Con esto llegamos a la hora y media de programa aquí en Radio Caracas la 105 FM, Esto tarde de locos. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook en Radio no, Tarde de, en Loco, tarde de locos, crash, o sea, crash, mierda. En Twitter @ggradio. Eh, puedes también eh <risa> mandarnos tu WhatsApp, sí, y <risa> algo de eso. <risa> <risa> Si queréis... También podéis llamarnos al 985-14-2345 Si queréis pedidnos cualquier canción O cualquiera es un tío Ninguna llamada oh, en este programa Ya, no, llamada, por favor llamadnos 985-14-2345 Pedidnos vuestra canción, la que queráis pedirnos lo que queráis O sea, aquí estamos Para pedirnos el Whatsapp un <ríe> lo, que queráis, lo que queráis Yo os doy el Whatsapp Nada, Bueno, no sé, depende quién eres Seas <ríe> Por favor <risa> llegados a este punto de programa Tan solo quedan media horita Ala, ala, ala, ala Alberto, eso no puede ser o sea, ¿Cómo que Alberto? ¿Cómo no, no, que tenemos llamada, señores? ¿Tenemos llamada? ¿Tenemos llamada? Esto bueno, va a ser Llegó el número y llama pu, pu, Estamos pu, rellenando pu, pu, pu. Como todos los programas Intentamos rellenar aquí A ver qué encima ¿A qué es tu mientras, fan, Alberto? Apuesto el... lo que quieras aquí qué es quién? tu fan? La nah, que de no no. no creo que nah, sea, nah. No. Puede que sea la señora Encarno Puede, lo estaba pensando y ahora Si lo es, le voy a pedir las gracias lo primero bueno, bueno, tenemos, Carla, tenemos, pues, se Puede fan. ser Encarno Puede ser un montón, un montón de, de cosas Hola, muy buenas Hola, somos Coba y Clara Hombre Hombre, eso <ríe> sí yo <me lo> esperaba <ríe> <ríe> ¿Qué tal Coba y Clara? Diego y Alberto Sí, sí, pero más mío Gracias claro. <ríe> Exacto, y Pablo Pero también ]ido? también podemos decirle al técnico que suba el volumen. También, también. Sí, sí, ya está. Vale, listo. podéis seguir hablando. <risa> pues no sé. Hola. Hola, hola. hola. <risa> ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal? chicas? Chicas, queríamos pediros una canción. Lo que la, la que queráis. La de All of Me. All of Me. Oh, sí, me gusta, me gusta de John. Young... Pues Pero qué All no of qué, Me, qué. la versión de Jazz, que es la de verdad. No. No, la versión de Tiesto a ah, la versión de tiesto, de tiesto. Bueno, bueno vale pues feca, queremos la versión, quítame, versión de, de, la de de all of me es que es que a ver hombre a ver que aquí están a sonando ver. pitos dime dime nada eso que quieres all of me de tiesto el técnico me dice que no lo encuentra pero yo sé que existe porque me sale en canciones que han escuchado mis amigos y de polegas ah. que no no sois fans ¿Te conocéis dice pablo casquero no. No, pues es un chico pues muy majo, debería. Por WhatsApp. No, no. no te bueno, vale. Escucha, ¿cómo va, Clara? Muchas gracias por llamar. Sí, eh, es más, es más, voy a contaros una cosa. ¿A qué curso pasáis? A primera de la ¿Y os estáis orgullosas? Sí. Alberto, voy a ir contigo, voy al Calderón. Sí, pues también va a ir con Pablo Casquero, ya te dará su WhatsApp. Porque voy contigo, Diego. Va, Clara viene a la salle. Yo también voy a la, ah, voy a la, es la verdad, ah, es verdad, que Pablo la Casquero la se va a la salle claro. Así que vienes solo conmigo, Cobar Sí, con Ernesto, volvemos otra vez a casa, ¿A bueno. casa? bueno, venís a mi casa <risa> Y bueno, lo vamos Bueno, espera, espera, espera, espera, creo que tenemos el tema, pueden ser que lo tengamos, podéis colgar, podéis colgar. gracias, por llamar, gracias por llamar a Radio Clash, a Tarde de Locos. Un <risa> placer haber hablado con vosotras, Cobi y Clara. Hasta, Hasta, Hasta, luego. Luego, Hasta luego, chicas. chicas. pequeño problemilla técnico, pero ya está solucionado. Podéis seguir llamando al 985 14 23 45. 985 14 23 45. Seguimos aquí en Radio Crass en la 105 FM. Esto, era... esto es Tarde de Locos. Y esto era Olo 2020. Ok. El día es que soy el encargado de música, tengo que decir el nombre de las canciones Correcto, correcto Joder, que sí, no corre, me dejáis no, corre, Y me... que nos podéis escuchar en 105.0 Pero si lo estás oyendo es que ya estás Correcto oh, es oh, Ahora en, uh, en, oh, en, en tu name, name también, right. En tu name correcto En tu Eh, no me dices nada de mi uf, peinado uf, uf, uf. Es verdad, peluquería. te... Esperad, te ¿sabéis te qué es esto? A este a peluquería... tema es una pasada G... Er... El... El... Clem Sí mm. Sí Este tema es Waves, de doctor lo que sea sí. Si no te salen ni los nombres, ¿para lo Doctor Mateo Doctor Mateo También tengo que decir que es que este trabajo mío es duro Porque tengo que decir el nombre de las canciones Y no tengo nada adelante que me diga lo que es Ajá. O sea que no hace falta que las diga Podéis seguir ya por, todo, Bueno, eh? se llama Waves, ¿vale? Oh, Podéis subirla Y ahora que me la vuelvo a bajar, os digo Podéis seguirnos en Facebook en eh, eh, tarde de locos Crash en mucho. twitter radio podéis llamarnos al 985 14 45 98 llamada 14 45 pedirnos vuestra canción pedirnos el whatsapp pedirnos el twitter pedirnos una copa. Eh, pedir no. Acercarme no. a tu box. <risa> <risa> ¡Oh! Muy yeah. nena. Romeo Dick. <risa> <risa> bueno, casquero. Ver, yo tengo dos noticias. ¿Trajiste? ¿Trajiste sección? ¿Trajiste sección? ¡Bravo! Un aplauso, tío. <risa> ya sí, hoy el día que la trae. Sí, señor, hoy es el día que casquero <risa> trae la sección. <risa> Qué pena, güey. Dale, aquel... dale, dale, dale. dos noticias. Una, a ver, a ver, si qué tal os parece, vamos a debatir un poco. A principios uy, uy, de 2011, uy, acaba de entrar por la puerta si una señora, un pibonazo entró por la puerta, miró y salió. Se equivocó. Se pibón, podía haber quedado. <ríe> me, me hacer mi sección, por favor. Quiero desarrollar programa sí, Es que Berto, pa una vez que traigas que no, no sé, te vaya. No. Wilson, yo Wilson, te extraño. No, ya, ya, ya, ya, ya. No nos quejamos de esos 15 minutos de desvarío, venga, por favor, iskero. <ríe> Casi tiro ordenado, jefe, pero no pasa nada. A principios sí. de 2011, el Papa declaró la guerra a los padres que asignaban a sus hijos nombres de celebridades. Y así sea, que yo a mí um, uh, frutas o marcas o marcas de coches deportivos. Por ejemplo, Yo a mi hijo no le voy a llamar manzana. Bueno, pues aquí dice Apple, Brooklyn y Ferrari están fuera de esa lista de nombres prohibidos ahí, por el Papa. Ferrari ahí, ¿no? mola. Enzo, Ferrari. Enzo no es el hijo de... Enzo, sí. Enzo a mí me suena más el Enzo nombre, ¿no? Enzo es que es un nombre normal. Sí, yo creo, creo que fue más que le pusieron nombre de persona al coche. Claro, sí, exacto. Sí, puede Pero no de coche a persona No se puede Ferrari yo, yo no puedo llamar a mi hijo Toyota Porque no, Toyota no. Ben Bueno, un chino sí, tío. Mercedes No, de hecho ¡Toyota! Este... Eh, espera, espera, entonces Mercedes no puedes llamar ya a tu hija Mercedes Es verdad las... la, la marca no es Mercedes Es Mercedes, es Mercedes Benz. Benz Bien, Alberto, este, te veo muy fuerte Y fuposo. que es que no hay un apellido que es Benz Claro No, no que no podrías llamar a tu hijo Mercedes Benz a Mercedes, ah, sí, sí. A, a tu hija sí. ah, Pero eh. a todo esto Esto lo dijo el Papa Y encima se aprobó una ley Para que no se pudiese Ahora, ¿Ahora que no? sí se puede, hombre Porque Yo llamo se a, a mi hijo Y el Papa era otro El Papa, el papa eh, Dilo, dilo Benedicto XVI Que ahora que, ¿Cómo se ¡Veredicto! Se <risa> <risa> ahora es Frank Fran. No, que ahora Que no es ese ya Ahora es Paquito Ahora es Paquito Oye, Paco. técnico de sonido Ahora es Paquito La misma chica Que nos ha llamado antes Que me pidieron otra canción Vía WhatsApp Que ya se lo di Pero espera, espera, primero vamos con la Pero otra noticia Te la paso de... por línea interna Va, Me ¿Te la, pasa? la línea interna, pila tocha. <ríe> me pasas por línea interna ¿Qué decía Paquito el Chocolatero? Una cosa, ¿estás en WhatsApp? Hey. No, no, no, ¿qué decía Paquito el Chocolatero? Hey. Pero espera, técnico, ¿estás en WhatsApp? Es que nuestra no línea interna se basa <risa> en WhatsApp Sí, sí, sí vale. bueno, ¿Qué decía Paquito? No, pues que no... pa Paquito nada, lo decía v Veredicto a, Que que no se puede llamar edicto 16. Y que os parece que lo diga el papa esto. Pues no sino. Eh. Ya, por favor, por favor. siguiente, siguiente. La siguiente noticia. Según un estudio realizado por la Unidad, Unidad de Psicología, Unidad. Aquí por Unidad es universidad. De Psicología de la Ah, no. Está bien por la Unidad de Psicología de la Universidad de Bamako, Matemazo. Sí, señores, este tema me gusta. Las personas que gustan de reggaetón, o sea, que le gusta el reggaetón, son promedio un 20% menos inteligentes que los amantes de los géneros más respetados como la música clásica, el rock o el pop. Se hicieron una entrevista a 5.000 personas eh, Las cuales hicieron pruebas para conocer su coeficiente intelectual Así como una ronda de preguntas para saber los gustos musicales De estos chavales que les preguntaron Ajá. Y al final salió que el, el 20% de la gente que escucha reggaeton Es propensa a ser menos in me me menos inteligente ¿Y el que lo crea? Kiko? Ah, Kiko. Kiko Rivera es, él, es el jefe de los inteligentes ¿Tenemos el audio de su actuación? Hola, Mira, soy Kiko no, no, no tenemos, Sí, sistemas. pero lo podríamos tener a lo mejor Porque Es que fue muy épico no. A ver, yo he de decir en su defensa que, que está un poco acatarrado ¿eh? Le falló ahí un poco la voz sí, sí, sí, sí, es, sí, es mejor es soy sí, yo sí. Así soy yo Mata, bueno, vámonos ya que la recta final de Tarde de Locos Quedan 15 minutos de programa Esto es Stolen Dance y es de Milky Chains 8 menos cuarto, la de 7 menos cuarto en Canarias, la gente que ya está saliendo de la playita, ya se está montando en su coche y ya puede poner Radio Crash en estos últimos 15 minutos de programa de Tarde de Locos nos podéis seguir en arrobajigiaradio, en nuestro Facebook Tarde de Locos Crash, o también podéis llamarnos durante el programa al 985 14 142345 985 985 14, 23, 45. Estaremos encantados de responder a tu llamada y nos puedes pedir la canción y contarnos lo que tú quieras. Bertillo. Bueno, ahora ya para ir terminando el programa voy a ver si si os cuento un poco las cosas que podéis hacer este fin de semana por Asturias. Como cada programa. Como en cada programa, pero es que tenemos un problemita. Entonces hoy nos está fallando un, un poco el internet, así que si me dais unos minutos... Alberto, ¿puedes mirar los grupos que vienen a Gijón estas fiestas? Eh, tienen pues que ser interesantes Es verdad Porque el año pasado, no sé si lo sabéis, que estuvo un, un grupo que yo aprecio mucho Se llama Aurín <ríe> oh, Me encanta en ti Y un tío. tuvieron un, un buen concierto Me gustó A mí también me gustó Viene Alejandro Fernández ¿Quién es ese? Es un... Es, eh, no, no, no, no, no, no es de, no es de España Ya estuvo no es de España Yeah. Bueno, mira, por ejemplo yeah. eh, Va a venir Malú El 17 de... Hoy, hoy, hoy está Malú es es que... hoy, es hoy, ¿Es ¿Hoy? ¿Hoy es hoy? ¿Dónde? Aquí, aquí en no, Gijón no, no, no. En el Palacio de los Deportes viene Malú ¡Malú! ¡Malú, te quiero! ¡Mami, te quiero! Eh, también tenemos este fin de semana El Festival de la Cerveza en la Plaza de Toros En la Plaza de Toros eh, Ya lo están eres, preparando eres todo una, Eres ya un abonado, da... VIP Alberto es un abonado, VIP Sí, un VIP <risa> Después, el día 26 Tenemos el concierto de Melendi Sí, aquí Gijón. aquí Gijón uh, Pepino Mentira, eh, no sabe cantar Este que gusta? está sonando es Alejandro Fernández Que también viene a Gijón este verano Este sí me gusta nunca, Y no oh. estás aquí Lentamente Hoy Me va causando Tanto daño que no sé vivir y se be vamos Si no tengo tus ojos y no xta calor. Si esas noches no son mías y no estoy just a ti. Si quieres pedirnos una canción, ya estás tardando porque esto se acaba tan solo que dan. Cinco minutitos de programa aquí en Radio Crash Tarde de Locos Estás en la 105 FM de tu radio En Gijón También nos puedes escuchar a través de tu name en Twitter Arroba Gijia Radio en nuestro Facebook Tarde de Locos Crash Bueno, confirmamos que el concierto de Alejandro Fernández fue ayer Ya yeah. ¿Fue ayer? Fue ayer Fallo mío, perdón fue ayer Tengo aquí, una unos que no estoy no estoy enterado si te digo la verdad, muy puesto. Dime, dime. Tengo una noticia aquí, se ha estrellado otro avión de Malaya, Malasia Airways en eh cómo se llama, en donde pone aquí, eh, urgente, compañías de aviación evitan transitar sobre Ucrania tras siniestro el vuelo MH17. Mm. Otro. Hay aquí imágenes con 200 aquí un avión con 295 personas. Hostia. Han muerto 80 de ellas eran niños Hostia. Esto es un hashtag que está trending topic Ahora mismo en Twitter, en todo el mundo ¿Eh? Eh, aquí sí, una Os leo la noticia me... Volar por Ucrania acusa el... a los separatistas pro rusos Del derribo del avión de Malasia Airlines No creo bueno, vale. eh, Es un Boeing 777 Para que no sepa aquí el jefe Presidente de Ucrania me afirma que el avión amigo. Fue derribado por terroristas de Rusia ¿Pero qué tienen esto? Son prorrusos, son prorrusos de Ucrania. ¿Y que tienen esto contra el, contra los aviones de Malasia? No lo sé. Leo la noticia. Un avión de pasajeros de la compañía Malasia Airlines con 295 perso eh, 295 personas a bordo <risa> ha sido derribado <risa> en Ucrania cerca de la, de la frontera con Rusia, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. El gobierno de Kiev ha confirmado que los 280 pasajeros y los 15 miembros de la tripulación han muerto. Noticia de última hora. en El vuelo de Malasia Airlines... Eh, H la de Dios ha sido, <risa> ha sido derribado en Ucrania Por los separatistas Por esos 280 muertos Si entráis en Twitter y vais a, a Descubre, pues el hashtag Veréis mogollón de fotos del avión Destrozado y calcinado ¿Pero eso hace cuánto fue? Porque hay fotos y todo hay, no trae hay nueve, Hace 9 minutos está el tweet de Malasia Airlines sí, el, el vuelo MH17 ha sido derribado Por misil tierra-aire tipo Buk Eh, que lanzaron los separatistas prorusos. Pues el... noticia de última hora que nos llega aquí, desgraciada noticia de no última hora. Gracia. Sí, el, Pero... el avión el avión estaba El vuelo estaba haciendo la ruta EHAM AMS, que son aeropuertos de ¿Dónde son aeropuertos de por ahí? Sí, sí es un Bélgica-Ucrania. Y ha sobrevolar Ucrania ha sido derivado. Pues noticias 80 muertos. Pon aquí una chica volar en, en Malaysia Airlines, nuevo deporte de riesgo. <risa> Un toque de humor. Bueno, pues... Madre mía, no me gustaría acabar así el sí. programa de hoy. Muy chicos, no sé vosotros, pero... No sé. Mala noticia aquí al final del programa. A ver, Deco, si busca un chiste malo. Estamos todos caídos. Es verdad, Deco, por favor, un chiste malo. Es verdad, eco ¿Tú vale. cuándo vas a traer las secciones? Que ya las estoy preparando. Todo sí, igual. sí, sí. Eso ¿Qué? dijiste hace una hora. No te imaginas lo enorme que... Eso dijiste hace una hora aquí, no, no, en este no, mismo no programa, la hoy. Cena. Como Para no la traigas semana. la sección, tío, la, la semana que viene... Es que no es mis sección, es la sección. Va a ser... Va a cambiar el programa. Completamente, ya te de, lo digo. ¿Y de qué va a ser? ¿Y de qué va a ser? Eso, eso es secreto. Sin embargo, tengo aquí unos chistes malos que, que, que, te, que te puedo contar. <risa> eh, a ver. Bueno, cuéntales a mí y a todos los a todo mundo, que se, se van, van a, a marchar ver. de nuestra audiencia hoy. 10-17. Eh... Se van a marchar. Sí, porque estos chistes, madre mía. Eh, sí, eh, bueno, espérame, eh, espérame, dame 15 bueno, minutos. Eh, bueno, podemos eh, confirmar que en el festival aéreo de Gijón de este año va a venir... Va a venir muchos aviones <risa> Va a venir la Patrulla Águila que... Es que no lo podíamos decir ah, por... Ah, no. por eso me caí la boca Acabamos de soltar una exclusiva en directo <risa> En El Radio, Radio Crash La Radio Patrulla Car Águila 115.0 FM <risa> 105.0 105. A ver, cagada extrema cinco minutos de acabar el programa Yo creo que se acabaron los chistes bueno, malos. Pedimos, Por 10. favor, Deco, por favor Las 5 y canarias Deco, es que eh, muchas chuches Deco, es que tu historial de cagadas es brutal Pero Pero que es una noticia que nadie sabe Nadie Yo no. Y ahora todo el mundo Las 20 personas que nos están escuchando 20 que? millones Eso, eso quería decir, era ah, para pa, sí, pa cortar, pa cortar Porque como da la... tanto dinero en nuestra radio eh, Era una señora Otra cagada, tío <risa> Era una señora tan fea, pero tan fea Que cuando fue un concurso de feos le dijeron Lo siento, no aceptamos profesionales eh, eh. Es que no, no merece la pena reírse Bueno, son las 8 menos 10 ¿Qué, ¿Qué le dice diez diez? En el un pecoso a otro pecoso? Te gano por puntos ah, ah, ah, ah, Heredia, ah, despide Bueno, espera, pues yo, que más Espero esperen. que os haya gustado mi sección bien? No, no me deja despedir no, no, Entonces, quiere, no queremos irnos, no queremos tú, irnos. Tú, es que no queremos irnos. No el queremos administrador irnos. no puede despedir <ríe> el programa. Deco, deco, deco, deco Me gustó tu... Deco, deco, a ver, deco era, era, era para no acabar el, el programa con este mal rollito de lo de la noticia y tal Por eso... Te voy a meter un poco de humor el más, sinceros. Sinceros. el más sincero pésame a todas las A todos los familiares de las víctimas desde aquí, aquí desde aquí, Radio aquí, Crash dicen, eh, Correcto, este, correcto, aquí, correcto, correcto Es decir, que yo pues igual no acabo como piloto Pero que yo intentaré llevar a la Intenta gente sana no te... y salva eso. ¿Vale? Sana sí, y salva, siempre Y bueno, nada más por aquí Nos despedimos en este tercer programa de Tarde de Locos, en Radio Crash. Esto, poco a poco, parece que va saliendo cada vez mejor y estamos llegando a más gente. Así que os esperamos aquí, en el programa número 4, en la 105 FM de Gijón. En TuneIn Radio también nos puedes encontrar si nos buscas como Radio Crash. En Facebook nos tienes como Radio Crash, perdón, nos tienes como Tarde de Locos Crash. Y en Twitter, repito arroba gigiaradio. Gracias por estar ahí como cada jueves de 6 a 8 de la tarde. Todo un placer, hasta luego. Nos luego. vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Let's waste cars Around our I need your grace To remind me To find my own If I lay here If I just lay